Tengo un retorno medio raro. Sí, a ver si podemos mejorar. Sí. Yo te escuchamos muy bien, a ver si podemos... Ahí me escuchás? Bueno, ¿Ahí, me escuchás? Ahí, ahí lo escucho bien. Bueno, perfecto. Bueno, Voy a tratar de hablar... Me escucho muy alto yo. Ajá. Bueno, vamos, vamos a seguir. Eh, sí, Américo, tuvimos en la semana, volvimos a tratar algunos temas en comisión, recibimos a la Secretaria de Desarrollo, por eh, la respuesta a un pedido de informe, no, nos puso un poco al tanto del, de la actividad. Sí, la verdad que me, res, me resulta muy complejo hablar, me escucho muy alto yo, y con, como con un delay. o sé sea que acá te recibimos, perfecto, te recibimos muy bien nosotros, no sé si será problemas con tu celular o la ubicación, no sé. ¿Y? Voy a intentar llamar de nuevo si no le molesta No, no, te llamamos nosotros, te llamamos nosotros, bueno, te llamamos nosotros. bueno Bueno, ahí estamos hablando con Santiago Pestarini Presidente del Consejo Municipal A ver, de. Vamos a tener que ver qué... no sé. La verdad es que sale muy bien al aire, se escucha muy bien Bueno eh, Como decía Cabrera Está nublándose esto acá, me parece que le refiero Con el Con el, ¿cómo se dice? Con el pronóstico Está cubriéndose el cielo Vio el sol, eh, no sé. yo vos este ventanal que tengo no veo el sol. ¿Qué quiere que le diga? Se ríe, la no tengo respuesta por eso. A ver qué pasa con... Si podemos comunicarnos con el presidente del Consejo Municipal de la Ciudad de Galvez, ¿eh? ¿Estamos? A ver, ahora, Santiago. A ver cómo estamos. a ver, está, si... perfecto. Bueno. Perfecto. Ahora sí, ahora sí. Bueno, contanos un poquito, digamos, lo, no, no, que, lo que significó el trabajo del Consejo este, esta semana. Bien, eh, como les decía, tuvimos comisión el martes y ayer eh, jueves eh, volvimos a sesionar, lo iniciamos en el orden del día, como lo demanda la ordenanza de Banca Ciudadana, le dimos espacio a dos jovencitas, eh, dos jóvenes, eh, docentes de nivel inicial, que presentaron un, un, un proyecto propio... De, que tiene que ver con el área educativa, eh, para hacer talleres recreativos. Eh, bueno, de, como dice la ordenanza, cualquier ciudadano o institución puede presentar proyectos o inquietudes eh, de, elaboradas de una manera, está perfectamente explicado en la ordenanza de Banca Ciudadana, y puede tener sus 15 minutos de exposición ...en alguna de las sesiones ordinarias de, del periodo legislativo del Consejo. Así que recibimos a Macarena Imoverdoz y Victoria Olivera Bresi... ...que son dos docentes de nivel inicial, con un proyecto educativo. Eh, se explayaron, nos pareció muy interesante y lo que decidimos con el resto de los concejales... ...que lo, lo trabajamos durante la semana, fue ser eh, el nexo con el área educativa del Ejecutivo para que ellas con toda su propuesta que una propuesta bastante eh, cerrada tenían hasta hor horarios eh, de funcionamiento y demás con una idea de financiamiento que tengan contacto con nuestra directora de educación y ver si era posible o si, si es viable eh, llevar adelante alguna de las ideas que ella presenta lo que nosotros desde el consejo celebramos y incentivamos es la participación ciudadana que no. Nos pareció muy bueno que dos chicas jóvenes recién recibidas eh, exploren las herramientas que tiene la participación ciudadana justamente. Quizá no sea, la verdad, eh, es, quizá que no, no sean viables todos los proyectos que vengan por Banca Ciudadana, pero sí eh, está bueno explorar las herramientas que tenemos desde el Consejo, desde el Ejecutivo, justamente para la participación y e intentar que las cosas que los ciudadanos creen que debemos llevar adelante desde el legislativo, el ejecutivo lleguen, lleguen de una manera ordenada a eh, hacer el ejercicio de pensar los proyectos así que eso fue una buena noticia creo eh, en el consejo. En, eh, línea, en línea general, eh, digamos que significaría esto, en la escuela primaria un planteo digamos interno. No, es una serie de talleres para niños de nivel inicial, esto es eh, edades de jardín y preescolar, digamos, uh -huh. para decirlo en criollo, eh, que tiene que ver con alguna cuestión alternativa, ¿no? no como un jardín, sino como, esto es lo que yo, eh, lo que entendimos en base al proyecto, eh, talleres de movimiento libre, de expresión, sí. de distintas cuestiones que por ahí en algunos, en los espacios tradicionales, no se está teniendo en cuenta hoy en la oferta educativa eh, de nivel inicial. Eh, sí, sí. Entonces, bueno, nos pareció que era interesante, pero obviamente desde el Consejo no podemos eh, llevar a cabo, sino que lo que sí podemos hacer es ser el nexo con eh, las políticas públicas y los programas que está llevando adelante el Ejecutivo. Así que, bueno... en.. Me decías eh, también la, que tuvo la, la, la señora Sabach... Eh, ah, sí. Eh, la Secretaria de Desarrollo Humano estuvo presente durante la semana en respuesta a uno de los pedidos de informe que habíamos aprobado eh, con respecto al funcionamiento de, de los comedores y de, de la asistencia que presta el, el municipio. Hubo, hubo alguna consulta de, de, en particular del bloque justicialista por uno de los comedores estuvo cerrado eh, dos o tres días seguidos y la secretaria nos vino a, a explicar cómo se suplió ese, esa atención, desdoblándose, eh, yendo, entregando algunos, algunas eh, viandas, eh, funcionando en Cáritas y demás. Y bueno, eh, son otra de las herramientas que tenemos desde el Consejo para eh, llevar esas inquietudes y pedirle, digamos, explicaciones al Ejecutivo del funcionamiento. Eh, esto tiene que ver con uno de los pedidos de informes que se habían aprobado en, en algunas de las sesiones anteriores. No. Eh, en concreto, lo que se trató ayer fueron dos proyectos de ordenanza que vinieron del Ejecutivo con eh, pedido de tratamiento sobre tabla por una, digamos, eh, considerarse de cierta eh, urgencia y tiene que ver con dos cosas importantes, una es eh, la adhesión a una ley provincial o en realidad a, la a una modificatoria de ley provincial que tiene que ver con eh, el régimen especial de titula titularización de vivienda uh -huh. esto es todo lo que hace a política de vivienda eh, y de regulariza regularización dominial que está encarando el municipio necesita estar enmarcado en, y adherido a las leyes provinciales Bueno, estábamos adheridos a la ley, si no me equivoco, 12.953 y un tiempo después otra ley eh, introdujo algunas modificaciones eh, sustanciales. Entonces necesitábamos adherirnos a esta modificatoria. Eh, bueno, eso se trató, se votó de manera unánime. Eh, y el otro tema que me parece que es una muy buena noticia es que Eh, aprobamos eh, o digamos, le dimos la eh, autonomía al Ejecutivo para que avance con un convenio de limpieza del Canal de los Llanos esto es suscribir o firmar un convenio con provincia eh, para en tres meses ejecutar la limpieza completa del Canal de los Llanos que como todos sabemos eh, si bien está funcionando bien necesita una limpieza que se viene gestionando hace por lo menos un año. Sí. Y este proyecto de ordenanza también venía con pedido de tratamiento sobre tabla, es decir, eh, ingresarlo y, y, y, y tratar su aprobación de inmediato. Lo hicimos, así consideramos los, seis, los cinco concejales que estamos en funcionamiento eh, aprobarlo, así que salió de manera unánime, con lo cual desde que se firme el acta de inicio vamos, en tres meses vamos a tener el canal de los llanos completamente limpio eh, con un fondo que viene eh, de provincia destinado eh, exclusivamente para eso así que eso creo, creemos que es una buena noticia eh, y el resto fueron seis, un paquete digamos de seis eh, minutos de comunicación con distintas cuestiones de, de reclamos algunos reclamos de vecinos Eh, que lo mismo, eh, salieron por eh, unanimidad eh, todos los concejales consideramos que era como siempre digamos, con las comunicaciones que era importante que llegara la voz de, de los vecinos al ejecutivo a través del consejo y tienen que ver algunas con, bueno, con el mal estado de algunas arterias o algunos cruces, con alguna cuestión eh, del mantenimiento de alguna plaza en particular, en particular la de Islas Malvinas, eh, ubicada por calle Balviano, uh -huh. eh, con las gestiones que sabemos que, el, que el, la municipalidad debe hacer ante la empresa de agua de Agua, sí, de, agua, Santa eh, agua de Santa Fesina, para eh, evitar las pérdidas que estamos viendo con este, esta cuestión de los contratistas de, de la empresa Agua Santa Fecina, con, conocemos que hubo cuando cam, hubo cambio de gestión y al, al poco tiempo eh, cuando hubo cambio de gestión hubo un problema con los contratistas que arreglaban las la, la pérdidas y se vio en toda la ciudad. Eh, cuando se normalizó, al poco tiempo hubo a haber hubo otro problema con, con la empresa contratista. Sí, falta de pago. Eh, de nuevo a se notó. Se, notó muy se nota muy, muy rápidamente eh, cuando no hay mantenimiento, sí. y eso los vecinos nos lo hacen saber continuamente, entonces creímos que era necesario elevar una minuta más ya que sabemos que todas las gestiones eh, se, se, se realizan desde el Ejecutivo. Nosotros tenemos esta herramienta y tenemos los, los medios, tenemos a la prensa, ustedes, para también... Eh, decirle a la comunidad, tenemos una herramienta para exigir al Ejecutivo que vaya detrás de eh, estos reclamos, este mantenimiento de tal cuestión. Eh, bueno, hay una, un pedido de, que también estuvimos gestionando en alguna de las recorridas, eh, todos los concejales que estuvimos en recorrida, la poda de, de, bueno, de algunos árboles en particular, en el vecinal Arana, Bueno, una serie de minutos de comunicación que creo que bastante importante para que esas cuestiones que, que entendemos que son necesarias, que son la voz de, de los vecinos, lleguen al, al Ejecutivo. Perfecto. Eh, Santiago, una consulta, hablando de poda Hubo un curso de capacitación en el cual participaron unos compañeros municipales y también gente externa a la municipalidad con respecto al tema de poda. Más allá de lo que significa, digamos, que es eh, eh, bueno el hecho de que se podre como corresponde, porque a veces asesinan a las plantas algunos, eh, pero fundamentalmente a pedido de los dueños de, de, de los frentes, ¿no? eh, Digamos, eso no necesita la reglamentación desde el Consejo, porque ahí un poco, eh, hay una imposición de parte del Ejecutivo que aquellos que lo hicieron en el curso no pueden salir a podar. A mí me llama la atención que es un poco somos contra la libertad de trabajo, ¿no? Porque si hay, hay gente que viene sí. experimentada hace mucho tiempo podando y que no ha tenido problema y que de golpe de baje no pueda poner no un curso. Eh, lo que pasa que a médico ahí hay una cuestión de que el arbolado público es responsabilidad exclusiva del, del Estado local, del Estado municipal. Y si lo va a tercerizar. Tiene que ser, así, como usted bien dice, tiene que ser a través de... No, ah, justamente, sí. eh, no existe la palabra exacta. Nosotros de Sicato nos sí. estamos diciendo eso, que están tercializando los servicios. Nosotros tenemos un equipo sí, de sí, PODA, sí. Estamos, eh, ¿viste? entonces tenemos un equipo de PODA que va, va a quedar afuera, va a quedar afuera, directamente va a desaparecer una sesión de la municipalidad Porque estar tercializando el servicio. Pero bueno, veremos cómo no, lo va no no, no, no, no, entiendo, no, eh, entiendo que no se va a tercerizar el servicio. Lo que se va a hacer es... Además del equipo de poda del municipio, que va uh -huh. a funcionar, que se está reactivando, que de hecho ya lo hemos visto, eh, ahí se está haciendo eh, poda, extracción, reposición, está funcionando. No, nadie no, no, no, no lo niega eso. Ah, no lo niega eso. Eh, por eso, además de eso, se, va, se intenta... Eh, Bueno, se no, entrando, yo, El punto claro. concreto con respecto a la legislación Digo, se tiene que haber una legislación acorde Como para decir, bueno sí, eh, se, encuadra, se, encuadra, sí. se encuadra dentro de esto claro, Entonces, claro. Yo, yo, yo me, me dedico sí. a esto No hice el curso, no puedo poder. Se lo va a sancionar, se lo va a multar Claro, claro Entiendo, sí, entiendo lo que usted Yo entiendo que sí Que esa potestad O ese, esa responsabilidad del Estado local A través de una normativa Se puede normar puede hacer pero tiene que estar y también entiendo y sé que está el proyecto de integral de, de distintas cuestiones de arbolado público así como hace un tiempo se, se publicó y se promocionó el, el programa somos paisaje que tiene que ver con un relevamiento de, ar, de arbolado que se ha hecho con una se ha zonificado eh, qué especies van en, en, en qué lugar, están, qué especies están habilitadas o se recomiendan en tal lugar. Así como viene con eso, hay un proyecto, pero que no es de ahora, es de hace años, que se está afinando y que está pronto a ingresar seguramente en el Consejo. Pero esto lo sé porque se, por la comunicación que tenemos con, desde el Consejo con el Ejecutivo. Eh, una última, eh, no sé si ustedes ya tienen conocimiento, habría una persona de nombre eh, concretamente Gustavo de Marchi, que era la localidad de San Jorge, que vendría a eh, hacerse cargo de la Cava Municipal, la que está sobre la 80S. Eh, sabemos que él trabaja para la Municipalidad de San Jorge y que estaría en Galvez con esa situación. Desconozco, Américo. ¿Me puede repetir? ¿El apellido? ¿Qué lo Concretamente sí, sí, sí. Gustavo de Marchi, una persona que trabaja en la Municipal de San Jorge, que se ocupa del, del, concretamente del residuo en, en allá, vendría a Galo a hacerse cargo de la Cava, mediante un sistema cooperativo, dicen. Eh, hablamos con la gente que está allí de hace años y bueno, un poco el planteo que nos hicieron es que ellos hace treinta y pico de años que están allí y que de golpe y raja apareció un tal Gustavo de Marchi que le dijo que él va a manejar toda esa situación. Pero bueno, es un desconozco, tema que... Desconozco, no, sí. la verdad es que no, no, desconozco el tema. No, no le puedo decir nada, no, no... no, sé, no, no tomó no conocimiento sé. porque estuvo en la Cava esta persona acompañada de algunos funcionarios de servicios públicos, por eso. Está, está bien. Bueno, bueno, le quiero agradecer al concejal, ya estaremos en contacto nuevamente. Bueno, por favor, cuando, cuando usted Muy bien, gracias. Claro. Ahí estuvo el presidente del Consejo Municipal. Eh,